De, de eso. Bueno, ayer eh, este vi con preocupación una noticia, eh, Agrofai, que es un um, sitio especializado eh del, del mundo agropecuario, agro. del mundo agro, claro. eh, en el que da, se daba cuenta de que en Argentina ya hay 25 molinos que están trabajando el trigo HB4, el trigo transgénico, Eh, este trigo que se viene advirtiendo es eh, muy perjudicial para la salud eh, en su consumo eh, por los componentes cancerígenos que, que tiene. Bueno, vamos a conversar con Fernando Frank, él es ingeniero agrónomo, es militante agroecológico acerca de esto. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días cómo les va un gusto hablar con ustedes otra vez Fernando eh, en este sitio se publicaba además que en la provincia de la pampa tanto en Macachín como en la Carllota eh, está eh, hay como se llama eh, plantaciones eh, se, siembra eh, contanos y bueno cómo ves esto Sí mira eh, lo que hicieron la gente de bioseres que es la empresa eh, titular del trigo transgénico es una una reunión con periodistas, hoy estuve viendo que han publicado la, una parte de la reunión en, en su canal de YouTube y ahí se ve algunas caras de algunos periodistas uh -huh. conocidos y y por eso de ahí se deriva las notas que salieron en La Nación, en Bichos de Campo, en Agrofay, bueno en distintos portales especializados en, en agronegocios. Eh, En esa en ese video se ve la presentación de los resultados productivos que es una parte del debate, pero lamentablemente no han subido la parte de más eh, que más nos preocupa que tiene que ver con esto que que recogen los periodistas, que que bueno, nos estamos enterando por medio de una reunión y de notas publicitarias de, de la empresa que vende la semilla que, que eh, hay una probabilidad alta de, de que ya los esté muchas personas ya lo estén, con, lo consumiendo. estén consumiendo, digamos. Claro, claro. Eh, lo cual, bueno, eh, prende todas las alarmas, por supuesto digamos, hagamos un poquito de, de historia reciente, supuestamente iba a ser la identidad preservada de la producción y también del consumo, bueno, hubo todos intentos de, de convenios con la empresa de, de Alfajores Habana, con en un momento había trascendido con, con cervezas artesanales, Pero bueno ahora nos enteramos que lo venden a, a molinos que lo venden a panaderías eh, y nos enteramos cuando ya cuando ya se está consumiendo así de desprolija es la empresa y lamentablemente así de desprolija es el estado que que habilita estas estas cuestiones digamos fernando buen día cuán te saluda Eh, yo soy yo sinceramente soy un, un gran ignorante de, de todas estas cosas me, me, me gustaría preguntarte cómo es posible que si hay un trigo este transgénico hb4 que está eh, considerado que tiene eh, que, que consumirlo pro, eh, eh, produce cáncer o, o algún tipo de enfermedad eh, en los humanos eh, está a la venta o está en la producción cómo es eso mira el eh, eh... Es parte de, de, la, de la desprolijidad, la desregulación intencionada de todas las semillas transgénicas. Eh, están habili están habilitadas las semillas que son dependientes de agroquímicos y están habilitados los agroquímicos y la aplicación se la deriva a las provincias que muchas veces no tienen ley, ahí ustedes en la Pampa tienen una ley es una ley buena, pero... Eh, Pero, pero no llegan los controles a campo de qué producto se usa, cuáles se usan, el Estado tampoco registra. Eh, y lo que venían diciendo es que, bueno, los los transgénicos aprobados son eh, para cultivos que no son directamente alimentarios, eh, porque la so soja y maíces que son más que nada para forraje, para hacer eh, biocombustible y demás, eh, algodón, bueno, que no es alimentario, uh -huh. alfalfa, que también es para para alimento de ganado, eh, cártamo, bueno, con usos industriales, eh, porque no se habían eh, animado a meterse con algo directamente alimentario y tan sensible como es claro. eh, el trigo y el pan, y, lo, y los alimentos. Claro, ah, los van. fideos. claro O sea que se le está escapando. Claro. Y lo, lo están haciendo, y lo que hay eh, varias dimensiones, Que me, que me interesa a mí analizarlo, digamos. Uh -huh. Por un lado está la cuestión agronómica, eh, de producción de gran, del grano, eh, y la discusión científica en torno a eso, que quienes tenemos formación nos interesa dar el debate científico, pero no nos están, eh, no están haciendo público los datos, sino que lo que tenemos acceso es a a, a personas sentadas, a un video de personas sentadas en un Probablemente un hotel de Buenos Aires eh, trajeados y, y haciendo una publicidad. Eso es, es lo que tenemos, porque al Estado no, no le presentan los datos. se Había había pasado que eh, en el 2021 eh, se habían publicado datos productivos de trigos HB4, eh, y me acuerdo lo habíamos charlado con ustedes también. Uh -huh. eh, los resultados eran muy, muy malos. Eh, entonces, cuando los del trigo HB4 digo. Entonces, cuando el Estado controla, los resultados son muy malos. Y ahora ellos presentan datos eh, de esta última eh, siembra y cosecha y de las anteriores y los resultados son muy buenos. O sea, hay algo que está que está fallando ahí eh, y bueno, eh, no les creemos los datos que presentan uh -huh. y lo que vemos es una estrategia de una empresa que se presenta como científica, técnica, Todos de alto nivel y qué sé yo. Y en realidad están eh, presentando datos para vender un producto y para captar un mercado. La, la empresa sostiene que eh, la, el, el HB4 rinde unos 400 kilos por hectárea eh, eh, y que obviamente eh, tolera la sequía justamente en este marco de amplísima claro. sequía en el país es como tentador, ¿no? Son, de acuerdo a lo que plantean ellos, eh, 300 millones de dólares por campaña eh, de exportación. Eh, entonces... Sí, no queda claro. Es, es como tan desprolija la comunicación que hacen que... Eh, venían presentando eh, datos productivos de variedades que tienen el gen HB4. Ahora lo que presentan es otras variedades que ya estaban en el mercado con el gen hb 4 agregado o sea que eso eh, es distinto eh, no son, es comparar eh, peras con manzana digamos es, es distinto no no no es eh, no sirven los datos eh, que habían presentado antes para obtener la aprobación porque para para liberar una variedad comercial tienen que demostrar que es productiva eh, y y presentaron datos que, que no que no sirven para demostrar eso. Uh -huh. Entonces, bueno, es, es todo bastante confuso, eh, y lo que está claro es que la empresa eh, está decidida a, a buscar el mercado cueste lo que cueste. De hecho, están subsidiando a los productores, les subsidian las semillas, les subsidian el, el seguimiento técnico, los agroquímicos y demás... Eh, para que cultiven hb4 Lógico. y después dicen que es muy productivo pero pero no presentan los datos entonces bueno y en el medio nos enteramos que ya los que, que, ya, que ya está en, en los productos alimentarios eh, por lo que eh, muchos productos que son de exportación eh, se, se van a estar consumiendo en otros países que, que tampoco han sido consultados así uh -huh. como no se consultó a consumidores y consumidoras de este país tampoco de otros países, y en otros países eh, hay quizás más controles y, y, bueno, alguna de estas cuestiones este, aparezcan, pero lamentablemente van a aparecer después eh, con el hecho ya consumado, digamos. Claro. Eh, por ahí, para nuestra audiencia, siempre hay, hay gente que que se suma, eh, lo hemos hablado un montón, pero retomamos, eh, ¿cuál es, eh, el, los, ¿cuáles son los componentes este tóxicos del HB4 y qué podría causarle a un humano? Bueno, no tenemos del todo porque no se hacen los estudios, pero eh, ¿cuáles claro. podrían ser las consecuencias? Sí, eh, eh, ahí, ahí diste la, la respuesta en la pregunta. Eh, no este eh, El método de evaluación eh, hace que no se hagan los estudios que se deberían hacer para lo que es la semilla en sí. Ahora, lo que tiene esta semilla en particular del Hb4, aparte del gen Hb4, que supuestamente le otorgaría tolerancia a sequía, es la tolerancia a una herbicida que se llama glufocinato de amonio. Esa herbicida eh, no viene con la semilla, pero se vende para que se aplique con esta semilla. Esa herbicida se ha comprobado que queda en el grano, que queda en los alimentos, se detectaron en Brasil, por ejemplo, al alimentos derivados de trigo producidos en Argentina que contienen glufosinato de amonio. Y es un eh, es un tóxico, eh, varias veces más tóxico que, que el glifosato que ya es eh, tóxico. Entonces el principal riesgo tiene que ver con, con esto, con aumentar la carga de, de un tóxico en, eh, en un alimento que, que es de consumo diario adecuado. Eh, Digamos, en el país hay distintas culturas alimentarias, pero eh, coincidimos en casi todas que que se consumen derivados de trigo, eh, quizás en exceso, dicho por nutricionistas, eh, pero se consume diariamente eh, derivados de trigo. Entonces, eh, aumenta el riesgo de exposición a, a este claro, tóxico. Claro, claro. Este viernes, eh, aquí en la Facultad de Agronomía, va a haber un congreso agroalimentario. No sé si estoy diciendo bien el, el título. bien Va a haber conferencias de Gustavo Goro Bocopatel y, y otros. Bioseres, me parece que también está invitado. ¿Crees que se va a tocar este tema con alguna con alguna crítica? Ah, justo se me cortó. Eh, me, me, ¿Me tomaste de vuelta? Sí, bien. escuché hasta que iba a estar Grobocopatel. Claro, y, o sea, por lo menos está anunciado. Está está anunciado Grobocopatel, no puedo encontrar ahora la gacetilla eh, de, de, de este de este congreso, pero digo, eh, más allá de que de que esté Bioceres, no lo sé si si va a estar porque no encuentro la gacetilla en este momento. Eh Sí, él es accionista también. Claro. Eh. Justamente. Eh, ¿crees que se va a hablar del tema? y estaría buenísimo que, que puedan acercarse periodistas. Yo, como yo me ustedes, anoté, y, yo me anoté, y, me anoté, sea, me anoté, pero Ay, digo, eh, pensando en, en, lo, en la cuestión este que, que no supone política en las universidades, ¿se está hablando de esto? Eh, sí, eh, se está hablando a veces... Eh, en este caso, bueno, yo como estudié ahí, estoy en el listado de, de mail de la, de la facultad, pero esta invitación no, no me llegó. No la recibiste. Un montón de, un montón de cosas, pero esta, esta justamente no, así que se las encargo. Bueno, ¿no? dale. ¡Qué ahora casualidades! Si la, ahora sí si la encuentro. Pero... No, porque tenía cupo, era con cupo. Por eso yo digo que me anoté, ah. porque me anoté porque como había cupo, no me quería perder la oportunidad de, de escuchar esta estas conferencias. Sí, bueno. Sí, en las sí. facultades muchas veces se, se usa el espacio para presentar las cuestiones como científicas de avanzada y, y se hace publicidad de empresa. La verdad que es algo que, uh. que no debería suceder. Y en todo caso sí que una empresa se presente, pero que presenten los datos. Si no, es como estar discutiendo... Eh, no, no me parece que sea un espacio... O sea, tendría que ser un espacio más de reflexión científica y, y política, más que un espacio de publicidad. Claro, acá mira, acá me está me están enviando justamente el, el, la invitación es Jornada de Desafíos y Oportunidades del Agro Argentino a 2030. Eh, hablamos de, del agro argentino. Viste que se, se plantea siempre esto de hay que apoyar a la burguesía del agro argentino para que no se metan las, las transnacionales, pero finalmente vemos que, que hay como una Ay. misma identidad. <risa> este, ahí... Y Dios eres de una transnacional. Sí, claro. ¿eh? No, Eso también. Eh, exacto. Acá están confundiendo eh, eh, intencionadamente eh, y, y mintiendo, eh, me acuerdo, no sé, de notas de Peretti en, en Página 12, por ejemplo, Eh, diciendo que, eh, que la patente es estatal porque la desarrolló la Universidad del Litoral claro, de Conicet. Claro. Eh, eso hay, es es mentira. O sea, es verdad que la desarrollaron, pero la titular de la patente es la empresa BioSere, que cotiza en Wall Street y que opera en muchos países, por lo tanto, eh, tiene todas las características para ser una empresa transnacional. Transnacional, eh, que claro. Que vender... Claro, o sea, todo lo <ríe> lo... Le, le caben todas las críticas para las empresas transnacionales de los agronegocios, sobre todo porque hacen lo mismo, se venden como nueva, pero venden un, una semilla tolerante a una herbicida para vender ese herbicida, o sea, lo que, claro. lo que ya claro. conocemos hace 25 años. ¿no? Bueno, yo de paso te cuento quiénes van a estar, Ferro Moreno, de la ULPAN, va a estar eh, Santiago del Carril de Agrotoken, eso no sé qué es, eh, Ana Weyman del Artirigoyen, Eh, va a haber gente de IPGA, que eso no tampoco sé qué es, va a estar gente de la Pampa, Propectiva Prospectiva Inta Los Grobo, va a estar Gustavo Grobo Grobo, Grobo Copatel, eh gente de Carvap y gente de IPF Agro. Este viernes. No lo habías recibido. Ah, mira. Bueno. Bueno, te lo encargo. <ríe> Dale, <ríe> después te paso. Si después te paso. La seguimos y después me después no no Contamos Nos a contamos qué, a ver qué, qué pasó dicen. ahí. Dale. Eh, a ver, sí, sí, en la presentación de de la gente de Bioceres, esta que, que arranqué contándoles, que está en el canal de YouTube, eh, mencionan a un investigador y docente ahí de La Pampa que se llama Martín Díaz Orita, que hicieron durante, la creo que fue en el año 2020, un conversatorio que está en la página de la Facultad de Agronomía discutiendo críticamente Eh, algunas cuestiones productivas uh -huh. del, del trigo hb4 de g lufocinato de amonio y demás en esta de, en esta en este video que subieron ayer eh, lo mencionan pero no, no han subido su claro. su presentación en todo caso sería interesante conocer uh -huh. eh, cuál es la, la mirada ahora y y que y que presenten los datos porque en un momento el de, el de bioseres dice y lo comparamos con una variedad muy productiva que no vamos a decir cuál es el nombre por ética. Bueno, por ética tienen... No, no decirlo por ética. Eh, decir que, que tienen un dato y que es confidencial el nombre de con qué lo están comparando, me parece me sí. parece poco serio, y no es que me parece a mí. Es que si uh, eh, pon, pon, pongamos un técnico... Un ratito si no es público no es ciencia o sea es una característica fundamental eh, para que pueda considerarse ciencia que sean datos públicos que se puedan que nos puedan se puedan consultar desde distintas perspectivas y que se puedan replicar los experimentos y demás eh, si no es eh, un discurso que quiere que se presenta como científico pero que es publicitario claro Claro. Entonces me parece que hay que poner las cosas en su lugar para, para discutir. Con, con seriedad y con profundidad tal cual bueno nada repasamos globocopatl es uno de los fundadores y presidente de bioeres por eso lo nombramos hace un ratito. así es estaba buscando cuál así. era el cargo eh, por eso este lo decía va a estar bioseres porque va a estar globocopatel bueno eh, Fernando te agradecemos esta conversación con kermes y la seguimos porque es un tema estamos hablando de alimentos estamos hablando de salud eh, así que nos esa agenda esa agenda de soberanía la que la que tenemos cuando charlamos con vos. Te agradecemos. Así es. Gracias a ustedes y, bueno, saludos a, a la audiencia, amigos y familia que sé, que sé que los escucho. Dale, abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Conversamos con Fernando Frank, ingeniero agrónomo, militante agroecológico, acerca de este la venta ya a molinos, harineros de eh, este trigo HB4, información que ha difundido la propia empresa Bioseres. Ya venimos.